Compadre, me quiero cantar una canción que le compuse al despecho, pero bien fuerte. Compadre, ya sé cuál está hablando, muchachos. Ver, ¿Cuál es? ¡Esa, compadrito! ¡Esa es! ¡Esa era la puña! A partir de hoy te saco de mi vida A partir de hoy de mí te va alargando No me mereces, lo no pude comprobar Vete ahora mismo que aquí tú estás sobrando No quiero verte un día más por mi camino Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando a partir de hoy te saco de mi vida, a partir de hoy de mí te va largando No me mereces, lo pude comprobar, desde ahora mismo que aquí te estás sobrando. No quiero verte un día más por mi camino, tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando. No, no, me pidas perdón por tu insensatez Todo lo bueno te había en mí lo destrozaste Te quedó grande respetarme, que cobarde Y el amor puro que te di lo traicionaste Fuera de aquí, que ya no habrá otra oportunidad Vete y no estorbes, que esperas para alargarte de nadie al de saber si vales mucho pues mucho más valgo yo seguir contigo no sería más que rebajarme no me compares con ese tu nuevo amor a partir de hoy no quiero más nada contigo me das vergüenza vete de aquí ya por favor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 Perdón por tu insensatez Todo lo bueno que había en mí lo destrozaste Te quedo grande respetarme, qué cobarde Y el amor puro que te dilo traicionaste Fuera de aquí que ya no habrá otra oportunidad